dirigentes políticos a la compañía de Ana muchas gracias por estar y gracias por trabajar con nuestros abuelos tanto como los todos días a, a cada uno de los secretarios que hoy nos tienen a y que nosotros justosamente nos recibimos le decimos gracias porque sabemos perfectamente que de ese capitán que ellos ponen de nuestro trabajo sale la producción de todos los días de los comercios que se llega y a cada uno de los miembros de la comisión directiva para esto logrado dicen que las negociaciones ciertas son difíciles y es cierto ¿Quién sí, es el cuando está exactamente estudiado. Tal o sea, es tuvo una reforma que se le hizo y seguramente ponemos a tener una otra. Pero tengo de la seguridad que nosotros vamos a seguir trabajando para que esa vivienda sea una nueva fría. Otro de los temas que quería decirle a ustedes es que implementado servicios para los niños y Tienen algún problema de salud, tienen ir a Buenos Aires. A partir de este año estamos dando los miembros correspondientes para que no tenga que ir el trabajador y su familia a peregrinar por Buenos Aires, sino que lo haga como corresponde, con tranquilidad y con la posibilidad de saber que tiene un respaldo. Y eso es lo que estamos presentando en este año. Este año también esa obra que nosotros queríamos hacer, que la de 80 niñitos de, de edad de escolar están dentro del centro cultural haciendo de todas las actividades culturales que existen y esto también nos pone muy un gusto sobre todo así que queremos decir que trabajamos para crecer pero para crecer juntos no trabajamos por de forma individual queremos seguir trabajando en salud por eso hemos abierto Y decirles por último, para dejarlos descargar con la alegría todo este, este encuentro que tenemos juntos, que la Comisión Directiva está muy feliz, como Riquelme, no soy hincha claro, pero estamos muy felices, estamos muy felices porque hemos podido lograr conquistas para ustedes, porque podemos todos los años generar un poquito más. Y este año, a partir de octubre, no queremos estar. Así que con los votos que tienen ustedes, o con los nuevos votos que vamos a renunciar a cada uno de nuestros familiares, todos los meses que debemos estar ¿Qué pasa?